Caja Negra, Archivo de Radio La primera pregunta que uno se, se hace es eh, ¿Trabajás mal vos, Néstor? Qué sé yo, la verdad es que no lo sé Yo creía que lo hacía bien, pero bueno Evidentemente los empleadores no lo piensan Y no son los únicos, en los últimos dos años y medio yo he perdido cinco trabajos Y la verdad es que la posibilidad de encontrar lugares con los cuales contar las cosas en las que solemos contar Son cada vez menos no, Afortunadamente existen medios como info siberia como Radio Caput y como otros En los que todavía tenemos una bocanadita de aire para seguir contando Pero la verdad es que eh, es cada vez es más asfixiante el panorama Perdiste cinco trabajos en dos años y medio, durante el gobierno de Macri, perdiste cinco trabajos, acabas de decirnos. Efectivamente, efectivamente, ese número. 360 TV, Tiempo Argentino, bueno, en algún momento el programa que hicimos con Rolando Uraña en 24, que ahora pasó a estar todos los días a estar una sola vez por semana. Eh, la agencia de diarios y noticias, y ahora Radio del Plata y 360 TV, creo que ya lo había mencionado. Uh -huh. Cinco en dos años y medio. Eh sí, me levantaron en el programa que hacían del Plata cuando estaba en la antesala del quirófano para para hacerme lo que fuera, después fue, terminó siendo una operación de triple bypass cardíaco, y en el caso de Tiempo Argentino, bueno, como otros muchos colegas que después nos reconvertimos en una cooperativa, Eh, ni siquiera hubo no hubo una indemnización sino que además encima hubo palos cuando eh, el supuesto comprador invadió la redacción del diario y destruyó todo y lo de hoy del plata yo formalmente todavía no he recibido el telegrama uh -huh. pero en la puerta de la radio hay una lista en la que figuro como las personas que no pueden entrar a la radio aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios Caja Negra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 Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Caja Negra, archivo de radio. Un programa que recorre lo mejor y más representativo del dial comprometido con la realidad que aún queda en el aire en esta Argentina cambiada. Acomódense y vayan arrobando y hashtagando o comentando para participar por el libro de Editorial SICUS que sortearemos hoy. Mientras tanto, escuchen con atención. Estos son los temas con los que les venimos hoy. Inicio de itinerario Eh, están dando indicios claros de liquidar la cortando servicios, poniendo censura, liquidando productos como reporte nacional. Actualmente estamos dentro de los edificios de la agencia, en la calle Bolívar y en la calle Belgrano, acá en el centro corteño, estamos ocupando los edificios. El día servimos y una patota ligada a emiliano jacobiti que es, para los que no lo conocen es una es un personaje que fue expullsado hace 17 años de la fuga por robarse los planes trabajar es por eso que hoy estamos acá defendiendo la salud pública al hospital público pretende prohibir el desembarco de un asentamiento militar en la provincia de neuquén en las tierras de, de vaca muerta digamos ¿no? están pretendiendo imponer leyes que este que Realmente nos van a quitar eh, los derechos civiles a todos los argentinos Inclusive en algunos casos sin ni siquiera haber integrado la condición de delegados Fueron también motivo de secuelto, tortura, este, privaciones ilegítimas de libertad Son 50 los compañeros despedidos No eh, tenemos novedades de cómo continuar esto Y luego acá estamos los trabajadores organizado tratando de, de, de, de situación y van a ingresar al mediodía pero recién van a ser atendidos alrededor de las 5 eh, de la tarde digamos que empiezan a ser atendidos nos comunicamos con las 24 provincias para ver el nivel de que había y fuera en este parazo Eh, hacía mucho que no, no se sentía en todo el territorio esto. Después de 16 años Patricia Burrich Trata de generar victorias no tres virtuales Porque ella debe creer en su cabeza no En esa caja que quiere tan fascista, no Tan fácil tan retrorada Caja Negra, archivo de radio La buena lectura ilumina La pacha es el otro Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar En estos tiempos de soberanías en peligro, la información atraviesa un período particularmente peligroso. El viejo Manos de Tijera y titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, anunció con orgullo el despido de 354 trabajadores y trabajadoras de la agencia Telam, que desde hace más de 50 años provee información a cientos de medios de comunicación. Acusando de corrupción y falta de profesionalismo, como proyectando su propia miseria en los demás, este Torquemada reencarnado vino a continuar la tarea que dejaron trunca en el pasado, socavar y destruir la palabra estatal sobre la realidad. Rodolfo Luna, trabajador de la agencia Telam, contó lo que están viviendo con sus compañeros en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. 1027. Radio Universidad Suena cerca Buenos días Rodolfo Buenos días Lograno, ¿cómo te va? 354 eh, despedidos en TELAM ¿Sin previo aviso? Eh, no, avisos vienen dando desde, desde hace dos años Desde que asumió este gobierno Eh, si bien al principio se comprometió que no iba iba a respetar los puestos de trabajo eh, desde, desde hace 30 meses está dando indicios claros la intervención en Telam eh, que no por casualidad es el mismo tridente que vino a, a, a liquidar la, la agencia con la alianza en el 2000 que después de una huelga logramos parar Lombardi eh, Rodolfo Pusa, el actual presidente de Telam y perfide, tres personajes siniestros que en el 2000 se tuvieron que ir con el robo entre las patas porque los trabajadores logramos defender la agencia de bandera. Te digo, desde que asumió este gobierno, eh, están dando indicios claros de liquidar la agencia, eh, cortando servicios, eh, poniendo censura, eh, liquidando productos como Reporte Nacional, eh, como el, el suplemento literario como el suplemento eh, juvenil. Eh, Telam amplió muchísimo sus coberturas. Llega a todo el país, tiene 26 corresponsalías en todo el país, 6 en el exterior, eh, cientos y cientos de abonados en todo el país. Todo lo que todo lo que el público lee en los diarios, lo que escucha en las radios, lo que ve en la televisión, lo que mira en las redes, el, el, más de la mitad de ese material, de esas noticias, fueron eh, producidas en Telam. Sí. Eh, y Telam desde el 2003 agregó muchísimos servicios de, de, de web de este, plataformas multimedia, de radio de, de videos, de, de productos gráficos por eso creció la planta porque ofrece mucho más servicios eh, no hay un solo trabajador eh, que, que no que sea este, que no sea prescindible en Telam. Todos, todos somos necesarios mm. todos somos necesarios para el material que, que elabora no hay acá no hay que el único ni que que hay es rodolfo pu que se fue en el 2000 de que cobrando un juicio millonario al estado y ahora volvió a liquidarlo eh, no hemos tenido muchos indicios el año pasado despidieron a una compañera este, que no fue reincorporada a eh, andre holgado hace un mes despidieron a dos compañeros de economía y sí. Á josame y fernanda Arce que tampoco fueron re reincorporados por un por un mail sobre el vencimiento de las levats eh, un hecho inédito un hecho inédito en la agencia y ayer empezaron a llegar los telegramas en el medio después el, del paro masivo de, de la cgt y las organizaciones sindicales la cta eh, recibimos eh, empezamos a recibir los telegramas horas antes del partido la argentina estaba metiendo los goles y había compañeros que todavía seguían recibiendo los telegramas Ayer quedó bien claro en la asamblea que hicimos, despedidos somos todos, los 900 trabajadores de TELAN somos despedidos. A algunos les llegó el telgrama ayer, a otros les está llegando hoy, a los otros les puede llegar la semana que viene y a los otros dentro de un año. Pero el proyecto de este gobierno es liquidar la agencia pública de noticias, que la información pase por TN, por Clarín, por Nación, por CNN que acá no haya una agencia pública de noticias que fundó Perón hace 80 años justamente para que la Argentina tuviese su propio canal de información, su soberanía de noticias, su soberanía de información. El estado de situación, la lucha y algunos de los porqués de esta sangría de laburantes en la agencia de noticias del Estado Fue parte del análisis del conflicto que hizo Francisco Basualdo, delegado de Cipreva en la agencia Telam, advirtiendo una vez más sobre el achicamiento y desmantelamiento del Estado por parte del gobierno de Cambiemos, con esa costumbre tan suya de dejar sin sentido todo aquello que sea público para liquidarlo luego sin mayores problemas. el audio pertenece al programa Proscriptos del Éter en el aire de Frecuencia Cero FM 92.5 de la Ciudad de Buenos Aires. Frecuencia Cero 92.5 La rompe. Bueno, actualmente estamos dentro de los edificios de la agencia en la calle Bolívar y en la calle Belgrano acá en el centro porteño estamos ocupando los edificios en rechazo a esta medida arbitraria ¿no? que vale la pena mencionar, que eh, no está formalizada. Lo cierto es que nada con intriga, con, con la situación de la gente no eh, no aportando claridad sobre los motivos y la, las personas involucradas ¿no? en este destino masivo que nosotros consideramos que es un desguase de la agencia pública. ¿Cuál es la razón que esgrimen las autoridades? Bueno, eh, no, nos creíamos no, digamos, no ...no hay un motivo definitivo... ...se informa que la agencia preside de sus servicios a partir de determinada fecha... Uh -huh. eh, ...lo cual nosotros consideramos que incluso si dijera algo... Eh, ...son de despidos de despidos sin causas... No, ...no hay motivos por los cuales desplazar a el volumen de gente... ...que representa el 40% de los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias... ...de su lugares de trabajo... No obstante, la empresa, el directorio de la empresa, que es una sociedad del Estado, hoy difundió, como bien decías hace un rato, un comunicado a un nivel de cinismo brutal. ¿Por qué digo esto? Porque estaba titulado La agencia Telam tiene futuro. Es un comunicado en el cual informa de un de, genéricamente sobre el vestido de de trabajadores. Eh, en el en esa comunicación rebalsan las opiniones políticas y las definiciones políticas sobre los porqué de estos despidos, ¿no? algunos de ellos son como como dice el texto, un crecimiento un crecimiento excesivo de la planta de trabajadores, ¿no? Lo que no dice es por qué ingresó tanta gente a trabajar, ¿no? Eh, y por qué durante el último plazo esta gestión que se van de hacer una gestión modernizadora, de trabajar con nuevas tecnologías, no explica que, esa, que esas 500 personas que entraron a trabajar, entraron a trabajar en un portal web que no existía, en un servicio audiovisual que no existía, en un servicio de radio que no existía, uh -huh. y varias otras herramientas comunicacionales que en realidad son productos que vende de agencia Telon a los abonados. Eh, eh, en esos términos es lo que decimos nosotros que es un cinismo porque intenta mostrar algo y no ocurre, no hay 500 personas sin trabajo, sin tarea ante la Lo que sí hay hoy son 1, 350 despedidos. ¿Tenés una empresa de servicios, una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto pero a un precio razonable?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 Apenas enviada la edición anterior de Caja Negra a las distintas emisoras que hacen propio este programa, un militante histórico del campo gremial dejaba su cuerpo físico para convertirse en conciencia, para hacer viento en sus banderas. El nono Frondizi, con su pechera impecable, habla y marcha ahora en miles de conciencias. Daniel Catalano, secretario general de AT Capital, Participó del programa 7.0 en Radio Rebelde AM740 para recordar al nono, pero sobre todo, para analizar el tercer paro general en la gestión de Cambiemos, con un alto acatamiento no solo de trabajadores, sino de comerciantes y empresarios pymes que hicieron sentir sus persianas bajas, aunque a la prensa grande le cueste informar al respecto y el gobierno. Casi, casi no acuse recibo. Yo creo que el día que tengamos que, que mostrar o evaluar este al conjunto del campo del pueblo, en el pelotón de los mejores va a estar el nono. Un tipo que fue capaz de tender puentes, poner el cuerpo, de vivir con una... este De vivir o de bancar con el cuerpo lo que decía con la boca así que te escuchamos Tano. este la verdad creo que tu palabra por estas horas cobra una dimensión muy importante para todos los compañeros ¿verdad? bueno no podemos parar de pensar en él, no podemos parar de, de pensar en, en, en sus intervenciones, en las contestaciones en el cierre de los plenarios hay una característica muy muy particular que el 100% de los plenarios de este capital eran cerrados por el Nuno Zunizi. No había uno en donde nosotros dejamos pasar esa oportunidad de que él pudiera hablarle a los compañeros, a, a, a los compañeros del campo nacional popular y también al Trotskimo que venía a intervenir y a romper los plenarios y la verdad que siempre eh, el Nuno tenía esa capacidad de poder abrazar a la totalidad de quienes intervenían Y, y nos arrancaba cientos de aplausos, ¿no? La admiración en las intervenciones de, de este hombre que, que la verdad que no va a costar mucho el próximo plenario. Él hubiera dicho, este muchachos, déjense de joder con mi velorio y métanle al paro, porque él estaba activando para el paro, fue una de sus últimas acciones. Eh, más allá de esta situación o incluyéndolo, no nos ofrindí cómo cómo sentiste este paro este tan malo. Eh, el paro fue para nosotros un un gran hecho político porque vimos que los comercios directamente cerrían no eh hubo, me parece que fue un paro de un boicot hacia, hacia el gobierno importante. Y, y, y, la, y la verdad que, que nos, nos pareció un, un termómetro que debería eh, mirar el gobierno porque creo que superó ampliamente las expectativas de la propia CGT y que el gobierno no pueda evaluar y esto es una, sería una torpeza así que esperamos que lo puedan tener presente, nosotros nos comunicamos con las 24 provincias para ver el nivel de acatamiento que había y fuera en mente de un parazo eh, hacía mucho que no no se sentía en todo el territorio incluso en las provincias donde el gobierno ha ganado cómodamente tuvieron que reconocer que el paro fue, fue contundente y bueno ahora queda esperar que a pesar de la sonrisa burlón y su carrona de más que entrando a Casa Rosada en la calle trabaja que algo también para nosotros insólito, no que él que el único día que se define a inaugurar es el estamos de paz es un jarabón bueno. se siente con mayor nivel de ausentismo en la historia de, de, de, del pueblo argentino que pues ser la pasa de vacaciones de, de vacaciones que que el día que el pueblo está lastimado, está dolido, le eh, está diciendo que también el modelo económico que no corre con el fondo, y se presenta con los milicos en cazarrotada diciendo, acá se trabaja. Y ahí es José Luis guarda que no se labura, porque él si tuviera que decir acá se trabaja tendría que estar de en la embajada de Estados Unidos, no en la cazarrotada, mm. porque los que laburan para para gobernar el país son los yanquis, y él es un soldado, es un títere de... Y es justamente los yanquis, tendrán que entrar con Patricia Bullrich ahí, que es lugar más cómodo donde ellos tienen. Caja Negra, archivo de radio. Panorama Federal Caja Negra. Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Nación y provincia retrotrajeron el recorte en el hospital de alta complejidad en red El Cruce Néstor Kirchner. Luego de que cientos de trabajadores, pacientes y vecinos del centro sanitario hicieron un abrazo solidario en rechazo al vaciamiento de la institución y a un recorte de 1.105 millones de pesos, lo que correspondía al 42,9% menos de lo proyectado, los ministros de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein y de la provincia Andrés Scarci, asumieron el compromiso de garantizar el pleno presupuesto y anunciaron además el recambio de las autoridades del centro sanitario. El hospital El Cruce es el nosocomio que realiza el mayor número de trasplantes hepáticos, renales y de médula ósea del país. Miriam Arias, licenciada en enfermería del área pediátrica, describió en el aire de Palo y Palo en Radio UNAJ FM 102,7, emisora de la Universidad Nacional Arturo jaureche de la localidad de Florencio Varela, los motivos del abrazo al hospital. Es por eso que hoy estamos acá, defendiendo la salud pública, al hospital público, Y este fundamentalmente al Hospital El Cruce, que es el hospital de alta complejidad eh, más importante en la Argentina. Y este, bueno, hemos estado en el quinto puesto ¿no? en Latinoamérica. Neuquén, provincia de Neuquén. Crece el rechazo a la base militar de Estados Unidos. El bloque de diputados del Frente Neuquino presentó un proyecto de ley para prohibir la instalación del destacamento militar norteamericano a pocos kilómetros del Corazón de Vaca Muerta, una de las principales reservas de gas y petróleo no convencionales. El proyecto fue autorizado en el año 2012 por el gobernador Jorge Zapag, pero se frenó tras la polémica generada en la provincia del Chaco donde se denunció que se trataba de bases militares. Eduardo Fuentes, diputado del Frente Neuquino, narró en FM Che Comunitaria de Junín de los Andes los principales argumentos del proyecto que intenta prohibir la instalación de una base militar norteamericana en tierras de la provincia pretende prohibir el desembarco de un asentamiento militar en la provincia de Neuquén, en las tierras de, de Vaca Muerta, digamos. ¿no? El proyecto lo que la verdad pretende es fortalecer eh, las obligaciones que tiene el legislativo de cumplir y hacer cumplir la constitución de la provincia. Y la constitución de la provincia es muy clara cuando nos obliga a todos los poderes del Estado a velar por la soberanía y esto es un atentado a la soberanía bochornoso San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro A siete meses del asesinato de Rafael Nahuel la Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentará ser admitida como querellante el organismo manifestó esa intención para la causa que investiga la muerte del joven mapuche baleado hace siete meses en el marco de un operativo de prefectura naval en Villa Mascardi durante un desalojo de la comunidad Lafgen-Winkel-Mapu. Según fuentes judiciales, los peritajes balísticos y otras pruebas científicas establecieron que fueron seis los miembros de prefectura que dispararon contra los mapuches fuera del predio de la comunidad. En 33 de mano, programa del colectivo Al Margen, emitido por FM del Barrio 98,1 del Barrio Virgen Misionera de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Norma Ríos, abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos filial Bariloche, denunció el proceder del Poder Judicial de la provincia que caracteriza a estos personajes, fundamentalmente del Poder Judicial, es el profundo desprecio de clase que tienen hacia el pueblo mapuche y en general hacia cualquier pobre. Digamos, un profundo desprecio de clase. Tiene que ver con que se sienten absolutamente diferentes al común de los mortales. Y esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo, no solo para lograr justicia en el caso de Rafael Nahuel, que dentro de todo está bastante claro, sino que es peligrosísimo para cualquiera de los habitantes de la Argentina. Estamos en un momento que se está peleando un cambio procesal, si doctor, si no me equivoco, a nivel de nacional. Están pretendiendo imponer leyes que este, realmente nos van a quitar eh, los derechos civiles a todos los argentinos. Suelo Patrio ...comenzaron a declarar los hijos de los detenidos en la empresa Ford durante la dictadura. El juicio es contra los ejecutivos de la empresa automotriz norteamericana... ...acusados de delitos de lesa humanidad... ...en el marco de la causa que investiga los secuestros de 24 obreros... ...ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. Por otra parte, se estima que el proceso se extenderá hasta 2019... ...ya que el tribunal que interviene se encuentra sin jueces titulares... ...y los actuales son solo subrogantes... Ciro Anicharico, abogado querellante y representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, precisó en FM Tincunacu 107,3, radio de la localidad bonaerense de Moreno, los motivos del por qué es importante la declaración de los hijos de los detenidos en la llamada causa Ford. Declaran tres tres, víctimas, tres hijos, eh, las víctimas que fueron 24, eh, sometidas a secuestro, torturas eh, y padecimientos realmente indecibles, eh, con motivo de integrar este comisiones y comisiones internas, juntas comisiones internas de trabajadores de, de la empresa Formotor Argentina. Yo en algunos casos sin ni siquiera haber integrado la condición de delegados fueron también motivo de secuestro, tortura este y privaciones ilegítimas de libertad que duraron un promedio de un año en todos los casos. Ciudad de Buenos Aires. ...despidos masivos en la Fundación Favaloro. La institución implementó un ajuste con el que dejaron cesantes a por lo menos 30 trabajadores... ...aunque representantes gremiales afirman que el total podría ascender a más de 50. Ante esta situación, la Comisión Interna declaró el estado de asamblea y movilización permanente... ...para definir las acciones gremiales a adoptar para defender los puestos de trabajo... Germán Rodríguez, secretario general de la Comisión Interna de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina en la Fundación Favaloro, explicó en el programa Maldita Suerte de FM La Patriada 102,1 cómo se concretaron los despidos. La situación es la siguiente. Se eh, asume un poco, el día miércoles fuimos a hablar con el jefe de recursos humanos por la tarde a plantearle que no hayan despido de los trabajadores que pararon el día lunes y bueno, nos sentíamos a la mesa para poder dialogar por este tema eh, nos eh, sentimos con que habían enviado los primeros telegramas y los cuales estaban llegando el, ayer y bueno, eh, nos encontramos que efectivamente lo estaba sucediendo eh, actualmente son 50 de los compañeros despedidos eh, no tenemos novedades de cómo continuar esto hasta el momento no hay una que se acercó a, a dar la cara y, y bueno acá estamos los trabajadores organizados tratando de pelear esta situación triste la cual no nunca ha movido Panorama Federal Caja Negra Caja Negra Archivo de Radio Chaco Misiones Córdoba Entre Ríos La Pampa jujuy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 Los trabajadores y trabajadoras de la educación habían iniciado las negociaciones paritarias con las autoridades competentes en la Casa de Gobierno de la provincia de Chubut. Allí estaban los representantes paritarios negociando los aumentos para este año, cuando desde el exterior de la residencia llegaron rumores de sordos ruidos y olores picantes de gases antidisturbios. La escena de la infantería policial avanzando sobre los trabajadores que solo se manifestaban con cánticos y ruidos a la espera del fin de la reunión fue la foto que describe una protagonista del dantesco espectáculo ofrecido por los cobardes que luego repudiaron una represión que antes habían ordenado. El audio es una gentileza de Radio Plural de la provincia de Chubut. Ya comienza la voz del obrero el programa de los trabajadores de la matanza hola buenas tardes a ustedes eh, mira nosotros ayer tuvimos lo que era la reunión paritaria el, digamos el encuentro paritario entre el digamos, que se estaba esperando el sector docente entre otros sectores sería la nuestra segunda reunión paritaria en eh, Después de que logramos que se abriera la paritaria en este contexto de lucha, digamos nosotros veníamos con las paritarias eh, sí, cerradas, claro. sin, sin reuniones paritarias, hasta el hasta año 18, donde en el contexto de la toma del Ministerio de Educación se logra que el gobierno convoque a paritarios. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que todo lo que tuvo que ver con la acción misma de la toma del Ministerio de Educación y eh, las acciones más, digamos, de, de sostenimiento, además tienen un alto contenido de autoconvocatoria en en la acción misma. También ha sido un reclamo por parte de algunos de de que existiera también una representación de los autoconvocados, creo que bueno, que esto no, no se dio. Pero sí hay una presión muy grande, sobre todo sobre el gremio Batet, que es el que tiene la personería en relación al cumplimiento de las exigencias que, que se tiene de, de, de las bases. Eh, bueno, esto, ingresan todos juntos eh, a las digamos a las 12 y van a ingresar al mediodía, pero recién van a ser atendidos alrededor de las eh, 5 de la tarde, digamos, que empiezan a ser atendidos. Terrible, es, una sí. antesala, haciéndole antesala a los funcionarios así con, con una total este, displicencia, no y en un determinado momento me eh, resuelven avanzar se ve que con una orden específica de de, digamos, de controlar ese espacio con, con más seguridad no sé cuál era la vida de ellos eh, y sobre los compañeros y compañeras que estaban allí apostados tranquilamente digamos <ríe> cantando y eh y, y esperando. Eh, bueno, avanzan con navios con bastante digamos, bastante fuerte en en patrullar. Sí. sí, sí, con cania, digamos, concretamente eh con bueno, muchísima cantidad de de, de gas lacrimógeno eh, con perros, digamos, de, de, como segunda línea, digamos, quería como una primera línea de de infantería y detrás de ellos estaban los perros que digamos como que también Eh sumando su presencia intimidatoria y avanza sobre los compañeros que se encontraban allí apostados bueno esto es el, el caos producto de digamos de esta situación eh pens que el, bueno la la casa de gobierno es gobiernocó una manzana esto estaba sucediendo en en uno de los ingresos llega hasta el otro lado del el, la cantidad de gas tan fuerte que llega hasta el otro lado. Sí. Nosotros subimos en digamos, tuvimos dos resriegas con la policía en esa primera eh, tuvimos sobre todo descompuesto por el gas y digamos algunos golpes sí después en la que se en la madrugada que sería a las dos de la mañana una y media dos de la mañana eh, en esa otra tenemos una compañera que está con su de clavícula Uf. a accionar de la digamos de, de la policía en este caso porque eran los que avanzaron empujen claro. que empujen que así salimos o sea, no claro. le alcanzan las vallas sino que tienen que remeter escondiéndose detrás de la fuerza de seguridad este estos son los funcionarios que tenemos sí, sí, la verdad que y además previo a esto en el acta paritaria aparece una, una expresión por parte de estos mismos funcionarios digamos, recubriando la acción represiva que ellos mismos habían dado la orden la verdad que es una situación que Eh. Terrible, la Hipócrita no Durante la semana que pasó En otro tiempo no tan lejano La policía desbocada Echada a tirar a sus anchas Gracias a la desidia política del momento O razones más oscuras y terribles Les arrebató la vida a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi Dos militantes piqueteros, cuyas muertes intentaron tapar primero y fraguar después los propios agentes cazadores y el poder mediático que hoy sigue vigente. Sonrientes y excitados, los asesinos posaron junto a sus víctimas como trofeos. Los titulares de los grandes medios hicieron que la verdad fuera que la crisis había causado dos nuevas muertes. A 16 años de la masacre de Avellaneda, Leonardo Santillán, hermano de Darío, habló en el aire de Megafon, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Otra vuelta por Megafon. Se cumplen 16 años de lo que se conoció como Masacre de la Avellaneda. ¿Por qué masacre? Porque ese día la policía mató a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán, además de herir a un montón de... De, de gente, de militantes ahí presentes en aquel eh, 2002 Donde muchísimos movimientos sociales, agrupaciones piqueteras reclamaban lo básico, ¿no? Tener un plato de comida, tener un laburo digno Estamos comunicados para recordar esta fecha Y además porque se sigue recordando todos los años en el Puente Porredón Con Leonardo Santillán, hermano de Darío ¿Cómo andás, eh, Leo? Gerardo Corcin te saluda Hola, Gerardo, ¿cómo estás? han pasado el 15 de año de la masacre, no? Que han pasado tantas cosas en el medio en donde se han podido mantener no al reclamo de el pedido el reclamo no de justicia en donde tiene que prima el el señalamientos de los responsables políticos no que paguen los responsables que han tanto elpetró hasta más masacres, masacres que han, han pensado la han planificado y han llegadoado desde la más alta esfera del poder hacia los que estoy el puente porón que sí. era vuelve vuelve a ser, ¿no? Que después de 16 años Patricia Bullrich trata de, no sé, trata de generar victorias no victorias virtuales porque ella debe creer en su cabeza, ¿no? en esa gajas que quiere tan fascista, ¿no? tan facha tan retrógrada de que eso gana algo, ¿no? de que genera, ¿no? de que genera victorias, pero nosotros sabemos que cada victoria que no son no, hay victorias parciales, no hay victorias definitivas, pero acá no van hasta que no llegamos nos nosotros como familiares de nosotros llegar todo en nuestro pedido de justicia que tiene que para con y para con Maxi y para con el señalamiento de todos los responsables políticos que han encubrido que han perpetrado y que, la, que han planificado la masacre del 26 de junio claro, Leo porque ¿no? a ver eh, o sea resp los responsables eh, materiales hubo condenas como le de Fanchotti por ejemplo no Acosta y demás que no sé cuál es su situación eh, actual creo que Fanchotti eh, pidió la la libertad por, por la cantidad de años que estuvo preso justamente pero ¿Pero eh, qué pasa con los autores eh, intelectuales? Porque el reclamo de que me hablas viene por ese lado principalmente, ¿puede ser? Hubo más de 40 compañeros, ¿no? Que tuvieron herida de bala de plomo. Hubo más de 200 compañeros 200 compañeros eh, detenidos en las comisarías, ¿no? De alrededor, en lo que tuvo que ver ahí eh, sobre la villanera. Pero hubo solamente 2 detenidos responsables en lo que han disparado que han causado la, el asesinato de Arie Maxi. Y ahí sabemos que los números nos cierran, ¿no? Porque ahí hubo... Desde Mitre, la represión que hubo por Pavón y por Mitre, hubo más más policías implicados ¿no? en esa cacería que, que significó lo que terminó con el asesinato de Diego Maxi, pero otros más han tenido que ver en eh, disparar por Mitre. El equipo de Fanchetti el el, el grupo Sanchetti Fanchetti no se ha desplegado por Mitre. Esa masacre que se ha perpetrado ha tenido que ver de la Casa Rosada. Y lo que implicaba y lo que tenía que ver era con Mitre generar un conflicto social en donde nosotros éramos los responsables de, de generar una desestabilización del gobierno, queríamos arreglar al gobierno, por ejemplo, con esta denuncia en las primeras horas en caliente se, se, se, desde la Casa Rosada salían por todos los medios, es decir uh -huh. con el transcurrir de las horas, ¿no? con el asesinato de Arío, con la aparición de la foto con la aparición de filmaciones, como lo asesinan a Arío, que lo asesinan por las espalda que lo asesinan un grupo de policía, ¿no? cinco policías entrando a la estación, ¿no? todo lo que tuvo que ver Eh, esa entrada en la estación se cayó no el tiro le salió por la, por la culata al gobierno no a la policía le ha salido pero el gobierno lo ha pagado porque ahí lo que trataban de generar era un clima de desestabiliz desestabilización ellos mismos en donde nosotros nos iban a acusar y donde después lo que iba a haber después a lo que fue la represión del 26 era una casera de lujas uh -huh. en el barro de Quim desembarcaron tropas inglesas Se disputaban con otras dos potencias, el Río de la Plata. En el Río de la Plata desemboca el podrido riachuelo. Allí es donde los cipayos mataron a dos pibes del pueblo. Ario y Maxi corran que los alcanzan. Latiendo los corazones de ustedes dos, yo soy el eco de su dolor. Darío y Maxi corran que los alcanzan Latiendo los corazones de ustedes dos Yo soy el eco de su dolor Particularmente no creo que haya mejores o haya peores Pero sí estoy seguro que hay reverendos, hijos de puta Darío y Maxi corran que los bancamos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 Ariel garcía La línea roca ejecutó el plan de estación bellaneda eliminar a los indios entre el atlántico y cordillera Bu más de las potencias es un viejo estilo dirigente Quedaron en evidencia Cuando, cuando le cortamos, cortamos El, el puente. puente Darío y Maxi Corran que nos alcanzan Latiendo los corazones De ustedes dos Yo soy el eco de su dolor Darío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 No que en su hueso, piel y salabón en nuestro suelo natal Darío y Maxi corran que los bancamos latiendo los corazones de ustedes dos somos el eco de su dolor Caja Negra, Archivo de Radio Durante la semana que resumimos, como en un déjà vu de otras épocas, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entró a los palos y a los gases en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, para reprimir a los representantes de los estudiantes que denunciaban un fraude en la elección de autoridades de la FUBA, que es la Federación de Estudiantes de esa alta casa de estudios. Siempre en la mira del gobierno y el rectorado aliado, la institución estudiantil está en constante disputa política que en esta oportunidad quiso ser zanjada mediante contubernios varios, agachadas, remañidas y fraude liso y llano, como en los tiempos que parecen tan cercanos a pesar del calendario. Juliana Siner, actual presidente de la FUBA, explicó el derrotero de los hechos, las alianzas que hay detrás y sus objetivos en el aire del programa A los botes de FM Futuroc. A, a, a los botes. Inspiración boca boca. Por ahora no. Por ahora. Se han detenido a un compañero, defiende de sociología, Federico Fernández. Mm. nos han pegado a la policía, tanto hoy como ayer. Y a través de esta represión... Eh, de la Policía de la Ciudad pretenden convalidar una federación creada de las entrañas del propio rectorado de la Universidad de Franja Morada, que es una federación trucha, que armaron el sábado dorado de la uva está integrado por Franja Morada, que hoy está integrada también al gobierno de Cambiemos al matrismo, y otros grupos peronistas que se juntaron para intentar en cuatro días sin avisarle a ningún estudiante sin hacer ninguna convocatoria, sin respetar el estatuto de la FUBA, intentar copar la federación. En esos cuatro días no juntaron más que 65 delegados, es decir, la mitad. Y mm -hmm. el quórum, en un congreso de 130, se gana con 66. Es el quórum para poder sesionar Del otro lado, 65 estudiantes, 65 delegados a la fuga, firmamos frente a escribano público que no íbamos a convalidar ese cambio de conducción porque no estamos a favor de una fuga del FMI, es decir, una fuga que acompañe el ajuste oficial contra la Universidad Pública, sino que queremos que siga habiendo una fuga de izquierda, que luche con los docentes, que luche por la Universidad Pública. Bueno, eh, finalmente, dos delegados fueron truchados, tienen nombre y apellido, Luz Asman, que es delegada de Nuevo Encuentro, la agrupación Germen de Económicas, y Federico Amoretti, que es delegado de la Mariate y de la Facultad de Filosofía y Letras. Ellos conmigo se presentaron a este Congreso a decir que no iban a acreditar, y sin embargo, terceras personas de esas listas, Fueron hechos pasar como delegados Cuando no habían sido electos como tales Y bueno, votaron esa conducción Hoy ligada al rectorado Frente a esa situación Organizamos una protesta El día ayer vimos Y una patota ligada a Emiliano Giacobitti Que para los que no lo conocen Es una es un personaje que fue expulsado Hace 17 años de la fuga Por robarse los planes trabajar Y hace, en el año 2006 Encabezó una, una patota para a los estudiantes Bueno, trajo otra patota estaba viendo ese más tarde, que eh, nos sacó a matafogazos. Ellos hicieron los destrozos y después nos trataron de imputarlos, eh, de imputarlos con esos destrozos a nosotros. Y bueno, la, mientras tanto, la policía de la ciudad, eh, que no tendría por qué estar en la universidad, que es autónoma, nos pegaba tanto adentro como afuera del rectorado, se, se y eso sí se realizó uh -huh. eh, con mucha fuerza. Así que bueno, está la situación, o sea, quieren crear una federación ligada a las propias autoridades, o sea, a las autoridades elegir qué federación van a tener en lugar de que la votemos democráticamente los... Los estudiantes es lo que necesitan para poder aplicar su plan de ajuste contra la universidad y lo quieren garantizar a través de una fuerza represiva. eso yo dicen, bueno, lo que pasa es que acá eh, hace cinco años que no se convocaba a una renovación de la conducción de, de la fuga. ¿Esto es así? No, eso no es así. Todos los uh -huh. años se convoca la renovación de autoridades. Lo que sí venía ocurriendo en los últimos años es que, como este año también, no había quórum. Frente a esa situación se vino arrastrando bueno, una situación de no quórum, donde no pudo haber renovación. Sí. Este año, otra vez, e insisto, por escribano público, fueron certificados los 65 delegados que rechazan esto, y ellos solamente pudieron imponerse eh, truchando eh, dos delegados. Nosotros lo que estamos planteando que no es enquistarnos eh, en un cargo, que no es lo que nos interesa. La, la realidad es, es, es esa, ellos del otro lado pueden decir que no había renovación. no Nosotros queremos la que renovación, pero que la renoven los estudiantes y no la policía, ¿se entiende mm -hmm. Entonces, lo que estamos planteando es que ahora que se termine el cuatrimestre, cuando se inicie el segundo cuatrimestre, van a haber elecciones. Se van a votar en las 13 facultades de la UBA. Entonces, lo que nosotros queremos es que después de estas elecciones se vuelva a convocar a un Congreso legítimo, que ya hemos tenido el compromiso, de 65 delegados que no acreditamos al Congreso el sábado pasado, tomamos el compromiso de convocar a otro Congreso que se va a realizar después de la... Pero la frecuencia esperamos que las agrupaciones que están organizando este fraude, el Pro Franja Morada, Sector del PJ, eh, bueno, retrocedan y gane una conducción ligada a la defensa de la universidad pública. Las federaciones o las crean los estudiantes para hacer sus reclamos frente a las autoridades y frente al Estado o no son tales, se entiende son sindicatos eh, truchos, son federaciones truchas creadas por el Estado en la idea de, de copar ese movimiento y tratar de controlarlo simplemente para que no defienda sus derechos. Déjame decirte, en una universidad que hoy tiene los docentes eh, sin aumento, no han cerrado la paritaria y uh -huh. les ofrecen 15% en cuotas a nuestros docentes. Uh -huh. A los becarios del CONICET, eh, bueno, ustedes vieron lo que pasó, están reclamando por su salario, no los aumentan, cobran 18.000 pesos y les metieron servicios de inteligencia a laburar en el CONICET. Entonces tenemos un ajuste severo que está viviendo la universidad y la ciencia y más que nunca por eso pensamos que es necesario que haya eh, federaciones, gremios, docentes, estudiantiles, eh, científicos y demás que, que sean independientes y que permitan agrupar a toda la fuerza que tiene hoy la juventud, el conocimiento, la docencia para defender una conquista que es eh, una anomalía en América Latina y en el mundo, que la universidad pública gratuita y restricta que la hemos conquistado con la reforma del 18 y que hoy estas autoridades la quieren vender. es decir, Si, si esta gente se defiende con la policía es porque detrás de esto hay negocios muy grandes. Hay posgrados acarancelados, hay convenios con empresas, hay eh, venta de servicios a través de las universidades, triangulaciones... Mm de negocios como pasó con De Vido pero que sigue pasando ahora con, con el macrismo y para eso ellos quieren la, la universidad pública para eso quieren tomar el control y saben que una fuga que denuncia estas cosas obviamente va a ser un obstáculo La buena lectura ilumina La pacha es el otro Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo La sabia occidental desde las raíces originarias Ediciones SICUS Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados SICUS.org.ar Caja Negra, archivo de radio Una alameda de copas revueltas Se estremece con el paso de un ventarrón refusí los segadores recortan la cordillera de los Andes y la despegan de la noche estelar hay jóvenes viejos y viejo jóvenes y en esto me ubico yo por estos días en esta misma región geográfica pero históricamente distinta viene a nacer un médico que vivirá para salvar a su pueblo o morirá intentándolo la revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Militante por sobre todas las cosas. Marxista hasta la muerte y más allá. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron horizonte. La palabra su herramienta los hechos toda su vida puesta a favor de esos hechos ante estos hechos solo me acaba de decirle a los trabajadores yo no voy a renunciar colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo que tengo a la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos fundador del partido socialista primer presidente marxista de una nación electo democráticamente en pleno estado de derecho amigo de Fidel soñador de futuros agorero de libertades no pudieron con su genio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 ...y moral... ...para los que han traicionado... ...el juramento... ...a ...Feliz cumpleaños doctor Allende... ...gracias por tu enseñanza... ...pero más por tu compromiso... ...querido Salvador... ...ven, ven... ...conmigo ...ven, ven... ven ...conmigo ven... ...vamos por ancho camino serárá un nuevo destino ven Ven, ven conmigo ven. ven Ven conmigo ven al corazón de la tierra terminaremos con ella ca sigue hacia el mar tu canto es río sol y viento va caro que anuncia la paz amigo tu hijo va hermano tu madre va van por el ancho camino van galopando en el trigo Van Bien, amiguillos y amiguillas esto ha sido todo por hoy. Les esperamos dentro de siete días con más archivo de radio para sus oídos. Pero hasta tanto, no se olviden de recordar pasar por las redes sociales y www.cajanegra.org para compartir, difundir y tal vez ganarse un libro de Editorial Sikus. Tengan una buena semana a pesar de todo y peleen, peleen tanto como puedan. ¡Chau! Ven, ven, conmigo, ven. Llegó la hora del viento reventando los silencios. Caja Negra, Archivo de Radio.